nueva apertura de las sesiones ordinarias eh, conocemos toda la información a propósito de los decretos de necesidad y urgencia, pero también desde el punto de vista analítico queremos tener una opinión y un análisis de una situación de fondo que está relacionada con el sistema parlamentario argentino y Bueno, sí, sí, eh, bueno perdón, sistema sí. sí, no presidencial hablaré, primero, en primera instancia tal cual como ustedes lo dicen lo que empezó ayer es inédito en Argentina es un sistema presidencial en el que el Parlamento empieza a adquirir otra y otra envergadura ¿no? Claro, eh, cuando se habla de judicialización de la política y eh, de una resolución que en el discurso de la Presidenta de la Nación en la jornada de ayer eh, este fue muy marcado de una relación que tiene que resolverse entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sin la participación del Poder Judicial eh, ¿Está en cuestión este tema de la separación de poderes? Sí que están en cuestión varias cosas simultáneas, ¿no? El, me parece que un poco para el análisis político lo que ocurrió ayer en el Congreso a la mañana es muy interesante. Porque eh lo que empezó ayer y lo que de hecho empezó a partir de diciembre del año pasado, a consecuencia de las elecciones de junio del año pasado, recordemos, es el cambio de mayoría en el Congreso. Y es la primera vez que el peronismo gobierna con un parlamento en el que no tiene mayoría sí. con lo cual en principio el primer punto era bueno, de qué manera van a responder los actores políticos los representantes de la sociedad oficialismo y oposición a esta nueva realidad, de tener un gobierno dividido es decir, un ejecutivo que no tiene que no cuenta con la mayoría en el Congreso en los, desde el 83 en adelante es cierto que esto ocurrió durante el gobierno de Alfonsín en los últimos dos años y después ocurrió en las semanas que que duró el final penoso del gobierno de la Rúa, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero esta nueva convivencia que, que supone un gobierno peronista en este caso, que no tiene mayoría en el Congreso, y tampoco existe una oposición con mayoría, sino que hay varias oposiciones que tienen que juntarse para lograr esa mayoría, bueno, este nuevo juego, en principio, lo que define es esta nueva relación. Y cuando la presidenta dice esto se tiene que resolver entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo, tiene razón, pero no actúa en consecuencia, ¿Por porque Trascartón lo que hace es decir, como el Legislativo no nos ayuda a resolverlo, lo voy a resolver yo con otro decreto. Entonces, el tema del tercer poder, en este caso, del poder judicial, es como el árbitro en disputa. Cuando el Ejecutivo y el Legislativo entran en una situación de empate o de mutua impugnación o de neutralización, aparece el poder judicial y eso es lo que se llama judicialización. Como árbitro, en esta pulseada, entre dos mayorías, la mayoría del que tiene la Presidenta, y la mayoría que tienen las oposiciones todas juntas. Uh -huh. bueno, Esta es la realidad que tiene el país eh, delante. Y la presidenta no se equivoca en la primera parte, pero insisto... Eh, lo que mostré en el discurso es un clarísimo ejercicio de decisionismo presidencialista, eh, pues ella podía haber dicho, como no queremos que se judicialice, entonces mandamos como ocurrió con la 125, ¿no? con la crisis eh, con el campo, mando un proyecto de ley para que el Congreso resuelva, y eso sería resolverlo de, de, sin judicializar. Ajá, en la historia Argentina siempre se habló de un parlamento que funciona como un apéndice del poder ejecutivo, ¿no? Ese, el apéndice escribanía también se decía en los últimos tiempos, ¿no? Sí, pero con el retorno a la democracia, esa alternancia entre gobiernos militares, gobiernos de facto y gobiernos democráticos que eh, no le han dado mucha importancia por esta situación de proscripción, 18 años de prescripción peruanista y este, la imposibilidad concreta de generar este, una democracia consolidada, eh, ha tenido alguna variación. Eh, lo cierto es que en el último periodo eh, el gobierno nacional... ...remarcó que el Poder Legislativo iba a tener, debía tener más presencia y que en las urnas se resolvía la continuidad de la gobernabilidad. Y Ajá. por otro lado tenemos los decretos, ¿no? Estos decretos. Eh, quienes trabajamos en primer momento a veces estamos obligados a estudiar a último momento... Eh, qué es lo que ha ocurrido, cómo es el tema del seguimiento de los decretos, cómo están reglamentados, si la reglamentación es total o parcial. Ayer hubo dos decretos, uno simple y uno que tiene que eh, ser eh, seguido por esta comisión bicameral y cuando analizamos un poquito la información, eh, este, encontrábamos que era una especie de artilugio jurídico que estaba en el borde de la aceptación porque es un decreto que ya ha sido reflejado refrendado con una ley anterior eh, en parte, por eso se dividía este fondo del Bicentenario en dos decretos separados. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los límites que eh, se pueden aceptar para un gobierno eh, en el caso particular de estas decisiones y cuál es la continuidad desde el punto de vista de análisis político que puede llegar a tener un poder ejecutivo que no puede lograr consenso ya en un Congreso de la Nación dividido como está ahora? tu pregunta es eh, la verdad que eh, eh, basta no o sea es este está está eh, abarcando toda una serie de cuestiones que están implicadas justamente en este en este episodio de del uso de decretos de necesidad y urgencia o sea creo que hay una opinión jurídico constitucional y el cuánto se atiene a la forma eh, y a los límites que impone la ley y la constitución porque efectivamente es una o sea, la presidenta no ha actuado fuera de la constitución, no ha actuado fuera de los márgenes de lo que le permite la constitución al eh, hacer uso de los decretos de, de urgencia. el congreso le, le dio además esa facultad con las facultades delegadas que le fue refrendando año a año. Eh, digamos, después hay que ver si eh, existía razones de necesidad de urgencia ...que es lo que ocurrió con el decreto anterior... ...de creación del fondo del Bicentenario... ...y que era bastante evidente... ...que esas razones de urgencia eran este, bastante discutibles... ...y acá vuelve a pasar lo mismo... ...o sea, ¿cuál es la necesidad de urgencia ahora... ...de volver a eh, utilizar un decreto... ...para pagar la deuda? Hay, hay un nivel de análisis que es jurídico-constitucional... ...y esto lo tienen que decir los constitucionalistas... ...y eventualmente lo tiene que decir la Corte Suprema... Eh, ...entre palabras y permítame decir algo... ...me parece a propósito del tema de la judicialización... Eh, hay países, el caso de Colombia es un caso interesante, en el que el, la Corte Suprema, existe una Corte Suprema de Justicia que trata temas jurídicos fundamentales, pero existe además una Corte Constitucional que precisamente está para esto, ¿no? está para dirimir cuestiones que son político-institucionales. La Argentina no tiene este instituto y habría que repensar esta cuestión. ¿no? O sea, la Corte Constitucional en Colombia le acaba de, de, de, de, de bochar, de voltear el plebiscito a Uribe para la reelección. Uh -huh. este, bueno, este es un instituto que en este país no existe pero bueno digamos el punto de vista político y constitucional es un nivel de análisis el otro nivel de análisis es más de, de índole político gubernamental es decir la, es Eh, lícito no es lícito es el primer punto. El segundo punto es, bueno, la presidenta dice, eh, yo no inventé los decretos. Los decretos los inventaron otros gobiernos y se usaron para distintas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, finalmente, efectivamente, hay que recordar, el decreto presidencial se incluyó dentro de la reforma constitucional del 94. Y fue el resultado también del Pacto de Olivos, o sea, fue una, eh, una forma de... El menemismo en ese momento De instalar eh, una figura Concentrada, presidencial Que le permitía ejercitar Ese poder concentrado Y el límite que le podían imponer en ese momento la oposición radical Las dos cosas que están en el decreto no Está la habilitación y está el límite al mismo tiempo La pregunta, y ahí voy al punto La pregunta es si eh, Usar un decreto para pagar la deuda Es algo que la presidenta pueda defender Coherentemente con Eh, lo que es eh, su línea y orientación política, acá ya entramos en una discusión política, no claramente que no, no es si, si, este, si lo puedo o no lo puedo hacer, sino si lo que está haciendo este es coherente con lo que es la agenda de preocupaciones del país y con la manera de resolver democrática y deliberativamente a través de consensos y desacuerdos las grandes orientaciones del país porque el Congreso no puede resolver no puede opinar sobre esto uh -huh. y en todo caso lo que puede hacer es fiscalizarlo una vez ya ocurrido que es lo que la Presidenta propone con, la, con este segundo decreto que es la fis Comisión Fiscalizadora Uh -huh. que habrá que ver cómo se reúne, cuándo y qué es lo que va a fiscalizar. Bien. Una última pregunta, vos. Sí. Mencionó en la entrevista un término que llama la atención, decisionismo. Sí. ¿Lo podría explicar un poquito? Sí. Bueno, sí, es que bueno, este es el otro punto que está en juego acá. Es, hay, la democracia eh, consiste en la deliberación parlamentaria y consiste en la decisión presidencial, o sea, elegirla el... Eh, legisla el, el poder eh, legislativo, el Parlamento delibera, eh, decide los grandes consensos, se aprueban las leyes, el Ejecutivo propone las leyes, las implementa, eh, la decisión del Ejecutivo y la decisión presidencial es la atribución central que la democracia tiene para, para ir para adelante. Eh, la, el decisionismo es la deformación de... Eh, esta forma de funcionar, de nuestra democracia presidencial, uh -huh. que deriva en un hiperpresidencialismo concentrado, que históricamente tuvo que ver con la manera que tuvieron los gobiernos de resolver crisis, digamos, uh -huh. no es porque se encaraban en el poder y quieren hacer lo que quieren, es que ta también hay que ser más complejos y y, y, y, y este, analizar que, bueno... La Argentina fue saliendo de las crisis también a fuerza de ciertas decisiones que se tomaron en determinado momento. digamos después ¿qué es lo que ocurre después con eso es otra o, otra cuestión. pero eh, el abuso del instrumento de la decisión presidencial y esto es la concentración de facultades en manos del presidente. Estos son los decretos de necesidad y urgencia utilizados para cosas que no se deberían utilizar en este caso las facultades delegadas del Congreso que el Congreso le entrega al presidente, todo esto construye una figura que es esta figura de una democracia decisionista, de un presidencialismo decisionista. A veces el decisionismo en situaciones de emergencia es necesario, este, pero cuando se convierte en algo permanente es una deformación de la democracia y esto es lo que estamos viviendo. Fabián, muchas gracias por estos minutos con la radio de la UBA. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Fabián Bosover, editorialista y titular de Teoría Política en la Universidad de Buenos Aires. 6 de la tarde, 35 minutos. Brasil le está ganando 1 a 0 a Irlanda en la apertura de la fecha FIFA, en la que mañana Argentina enfrentará a Alemania a las 20.45 horas de nuestro país. Dale, que querido. Entonces, chico, donde hay educación, ¿sabes? No hay distinción de clase. Y atento a la formación integral del radio escucha, Radio Universidad da las respuestas a las grandes preguntitas de la humanidad. Como por ejemplo... ¿Cuál es el origen de la palabra gafo? Pausas son 5 minutos Y la virginia Es el gafé Gafé, ah, sí, es lo que hacemos en esta radio todo el tiempo Haste oh. de hacerme burles Te aviso que tenes que esperar la respuesta Parece que estamos boludeando, pero esto cultura